Por fin en Chile, Pop Diva. Multimedia Medios trae la reina del pop, princesa del electro dance y Lady Georgia y del coco dancing. Directo desde Brooklyn, Mississippi, Pop Diva. Y si compras tu entrada right now, retira la precio de preventa VIP con un 3% de descuento este 1 de enero entre las 0 y las 0 horas. Además, podrás ganar pases free pass categoría Holy Mother of God, I can't believe it, I'm here. Al backstage con el pedicuro personal de Pop Diva. Porque tú la pediste. 30 de febrero, Kurt Frontal del Teatro Nacional. Invita y produce. Más color, más sabor, Escudo es Más Cerveza.